どうしたらいいの

En cualquier momento, en cualquier lugar, Zona 69 se mueve contigo.

Sonidos para tus oídos. Zona 69. Estás entrando en una zona diferente. La música empieza a sonar. El ritmo se apodera de ti. Y tú, ¿Y tú, te dejas llevar. La música se mueve.

z o n a s 69, t o n a s 69, bienvenido, bienvenida. 11 ediciones llevamos ¿eh? juntos ya en esta segunda temporada. Raúl f e r m a n t i n

Hola, bienvenidos a los que sois nuevos a Zona 6-9. Este es un programa de entrevistas, secciones, música, d a n c e Bueno, quédate por aquí un rato y verás qué buenos temas pasan por aquí, ¿ok? Tendremos a El Pescado. Sí, sí, a David o t e r o del Canto del Loco estará por aquí, hablaremos con él. También tenemos la última promo de David Guetta, el último tema de David Guetta en tan solo unos minutos, te lo pincho. Rihanna y mucho más. Así que quédate que hoy tenemos programa para el largo. ¿Tú u i e r e s más?

A mí, este Phrasen es un tema que nos recuerda mucho a una canción que ya había por ahí hace unos cuantos años. Está muy de moda esto de hacer remixes de canciones que ya tienen unos añitos. ¿eh? Bueno, recordamos nuestras f í a s de contacto: como siempre, 20.lamusicasemueve.net es nuestra página en 20, Facebook.lamusicasemueve.net, nuestra página en Facebook, o me puedes agregar a mis perfiles, a cualquiera de ellos, Raúl Fernández en 20 y en Facebook. También nos puedes enviar un correo a

69 la música se mueve n e t Vamos a saludar por ahí a gente que nos está agregando en t e n t 0 por ejemplo, a Daniel Benito que nos decía buenas. David Baena nos agrega también aceptado, por supuesto. Karina sin más dice: Hola, hola Karina, ¿qué tal? Carla López dice: Hey, soy la cauta.

Bueno, Ahí me ha dejado un poco pillado, pero bueno, Katla, por supuesto, agregada, la cauta. e h Pedro Miguel dice: Hola, Cristina, Cris Cristina, ¿eh? se ha puesto, Cris Cristina, dice: Hola, ¿qué tal? Y Friends, risitas, Aver,、eh, Ever. <risa>

Dice: Hola, bueno, os ponéis unos nombres más raros. Comentarios que tenemos por ahí en los perfiles. Gracias por comentarnos cada semana. José Ángel dice: A darle caña, figura. Un abrazo. Gracias, José. Gracias, Paco Cerverón. Dices: Eres muy pesado en la radio. No eres muy pesado con esto de la radio porque estamos mandando comentarios todo el día. Mensajes de、eh, escucha este programa. Hacemos esto. s í Paco, somos un poco pesados, pero hay que ser pesados a veces. e h

r o c í o martín dice está muy bien sara sin miedo dice estoy escuchando ahora mismo me encanta gracias sara gracias antonio garcía dice hola raúl encantado de tenerte por aquí jeje saludos israel jiménez dice buena muy buena la música ¿eh? por supuesto gracias gracias a todo el mundo que nos comenta bueno muy rápidamente vamos a comentar un tema que

Hemos estado leyendo esta semana y es que hemos publicado en la música se mueve que William también está en contra del trabajo póstumo de Michael Jackson. Y es que Sony Music ha cogido los derechos de las canciones i n é d i t a s de Michael Jackson y va a publicarlas en álbumes. Y entre ellos hay canciones con William y William. y La familia de Michael Jackson está muy en contra de este trabajo póstumo de Michael Jackson. Se va a publicar una serie de álbumes con canciones inéditas de Michael Jackson. Claro, todo esto para sacar pasta. Para sacar pasta y queremos.

Preguntarte qué opinas de esto. Ya puedes comentarnos en nuestra página Light20 y en la de Facebook. Hemos dejado ahí los comentarios para que nos comentéis, ok.、Oh, no, no, oh, no, y ahora nos vamos a por ella. Rihanna y este What's My Name junto a Drake. Mira cómo suena esto.、Oh, no, no,

Yeah, you know, word of mouth. The square root of 69 is A something, right? Cause I've been trying to work it out.、Oh, good weed, white wine. Uh, I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio.、Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl.

The things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I c a n get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Oh, n a n a w h a t a s the name? Oh, n a n a w h a t s my name? Oh, n a n a w h a t s my name? w h a t s my name? w h a t s my name? everybody knows how to work my body. knows how to make me want it. Boy, you stay up on it.

つまり、きめ despierto、busco algo que me d e s a c e n

「どうですか?」

フワスドー

Antecedentes. El Canto del Loco se han separado durante un tiempo y dos de sus integrantes, Dani Martín y David Zotero, han iniciado su propio proyecto en solitario, su propio viaje. Hoy estamos con David Zotero, guitarra del Canto del Loco, que ahora se ha convertido en el pescado para emprender su propia aventura. David, bienvenido a la zona. Hola, ¿cómo estáis? David, cuéntanos cómo nace este proyecto, cómo nace el pescado. Pues la verdad es que este proyecto nace un poco de una inquietud por.

Por sacar adelante un montón de canciones que había, que había ahí escondidas y que hacía mucho tiempo que quería sacar adelante. Y, y bueno, lo cierto es que ahora era el momento perfecto, Y v a m o s a hacer un descanso con el canto, Y v a m o s a hacer un pequeño break y durante ese pequeño break era el momento perfecto para, para sacar esas canciones. La pregunta maldita: ¿el canto de loco volverá? Nos lo hacen mucho, ¿no?

Pues sí, me lo hacen un montón, pero bueno, ya, yo creo que ya hemos dejado clarísimo que, que sí que volvemos y que volveremos a, a empezar otra vez, ¿no? Pero, pero bueno, ahora estamos dedicándonos a otros proyectos.、Uh -huh. El p a s c a d o es un proyecto que no se queda en un disco y una gira, sino que estáis trabajando en más cosas, en más proyectos, es más abierto, ¿no? Pues bueno, sí, es un proceso bastante abierto en el cual estamos intentando integrar pues, las nuevas tecnologías, las redes sociales.

La comunicación directa con la gente y un montón de otras cosas que, que nos parecían súper importantes para, para, para darle una vida diferente a todo esto. Bueno, cualquiera que quiera ver、eh, todo lo que hace el pescado,、eh, todo lo que hace David, puede entrar en www.elpescado.es o en facebook.com/elpescado. barra

Eh, ahí, ahí estamos conectados a diario. Todos los días, estás actualizando ahí el Facebook, contando todo lo que haces. Me encanta, me encanta esto. Has comenzado una gira por todo el país, presentando los temas de tu disco. Nada lógico. ¿Echas un poco de menos a tus compañeros, a Dani y a Chema, están de gira? Bueno, pues sí, sí se í s les echa de menos, la verdad.、Uh -huh. eh, llevamos muchísimos años juntos y, y ahora, pues de repente.

Estamos cada uno por nuestro lado y nos echamos de menos.、Mm. Pero bueno, también estamos viviendo otro tipo de cosas y nos estamos、eh, nutriendo de otro tipo de experiencias diferentes para, para, para cuando volvamos a tener muchas más cosas que contar. Castillo de Arena, Castillo de Arena sale como primer single de Nada Lógico y es una、mm. colaboración con Ana Cañas, un poco desconocida. ¿no? ¿Cómo n o surge esta colaboración? Pues surge de.

De, a través del presidente de nuestra compañía de discos, De Carlos López, que, que bueno, yo le comentaba que, que estaba buscando a alguien para cantar esta canción y me dijo: No busques más porque tengo la persona perfecta para, para que colabore contigo. Y me, bueno, nos presentaron, empezamos a hablar, le pasé las canciones, l e gustó muchísimo y, y a partir de ahí fue una conexión total, ¿no? Para, para hacer el tema. Y la verdad que, que se nota que, que lo, hicieron, lo hizo increíble y que.

Y qué bueno que aportó muchísimo a la canción. ¿Cuándo has escrito las canciones de este disco? ¿De dónde han salido las letras? Pues surgen desde hace muchos años. La verdad que son canciones que vienen desde hace 6 o 7 años para acá. Las últimas las hice pocos meses antes de empezar a grabar. Y otras surgen de hace muchísimos años. La verdad que es mucho, mucho el tiempo que, que ha transcurrido hasta que saliera a la luz de este disco. Me da lo mismo. Es un título que refleja un poco de indiferencia.

Pero la canción no habla de eso, habla de lo que realmente te importa en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te importa? Pues me importa mucho mi familia, mis amigos, la gente que, que me quiere, la gente que, que, que apoya lo que hago, la gente que sigue este proyecto. Me importa mucho ser feliz con él y disfrutarlo cada día, y, y, y me importan mucho las cosas chiquititas, ¿no? Y los detalles.

Yo creo que es un proyecto que está empezando de cero, desde muy pequeñín. Y bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos, toda la, toda la gente que trabajamos en él, de cómo están saliendo las cosas. Bueno, David, vamos a hacer un pequeño descanso, pero vamos a quedarnos con uno de los temas de nada lógico. Si tienes que quedarte con un tema, ¿con cuál te quedas?

Pues mira,、eh, para este momento, por ejemplo, cada día es uno de los temas que más me gustan. Pues vamos a escucharlo y enseguida seguimos hablando, ¿ok? Vale. Zonas es el J-Nubia. Zonas es el J-Nubia. Como cada día, tan acelerado que estemos.

ただいま。

Esta es tu zona. Zona 69. Zona 69.

私は私のボーカルです。

Global Chart. Chart, la lista definitiva: 60 candidatos, una lista. Recordamos que queda muy poco para votar por tus favoritos en el Global Chart: Alejandro Lady Caca, Luis López junto a Jesse Lee en e s t a n s t i c e Love, la mansión de Chucky,、es、candidata a de la canción del año.

Podría ser este tema de d a v i d g u e t t a junto a Madonna. Este r e v o l v e r sería la canción más importante del año. Depende de ti, e h、si no、o también ellos. Maldita Nerea y este cosas que suena n a a d a s í incluso ella podría ser canción del año. Miley Cyrus, ¿sabes q u i j a m e

Vota por ella si quieres, eh. Time. ¿Cuáles son tus favoritos? Vota en www.lamusicasemueve.net.

Zona 69 Global Chat, r la lista definitiva. Prometemos que no te vamos a pegar si votas a Miley Cyrus. Si te gusta, oye, puedes votar por ella, perfecto. El descubrimiento, el descubrimiento 69. Vamos a descubrir a una chica muy jovencita que ha publicado su primer álbum. Es un álbum impresionante, la verdad. Tiene tan solo 16 añitos, se llama Lara. Y este primer single que te presentamos aquí se llama Bailando en la lluvia. Escúchalo porque esto te va a gustar mucho.

じゃあなおわんとしたてつにめあ

Entrévete. Entra en zona 69. Una de las mejores cosas que tiene este disco es、eh, la variedad. No son n d e e s t o s discos que tienen continuamente el mismo sonido, que las canciones siempre empiezan con el mismo punteo de guitarra. No, no. En este disco podemos encontrar variedad de sonidos y de ritmos. Tenemos canciones como Castillo de Arena o Como Me ves, me voy. Y nos podemos encontrar temas como historia de terror. David, d

Háblame de esta última, de historia de terror. Bueno, pues quizás sea el tema un poquito más electropop del、uh -huh. disco y que te recuerde a, a cosas más de los 80 y que tenga otro tipo de ritmos un poquito más diferentes. Y, y bueno, la verdad que es una canción que me, que me encantó cuando empezó, empezamos a ver cómo iba a quedar y de repente pues, se me ocurrió contar con un amigo que se llama Wally López, que es un、uh -huh. DJ muy conocido. Sí.

Y con el cual acabamos de rematar la canción. Entre los dos. En t r e los directos que has hecho hasta ahora, en los conciertos, ¿qué, ¿qué estás notando del público? ¿Qué reacción te da el público? Pues la verdad que estoy flipando porque se están llenando las salas donde estoy yendo a tocar y, y la gente lo está tomando muy, muy bien. O sea, cantando todas las canciones, votando todo el mundo, animando de la primera a la última, ¿no?

Estoy, la verdad, que bastante contento con el resultado. Bueno, el Pescao nominado para los premios 40 principales como artista solista, junto a Melindi, Alejandro Sanz, Enrique Iglesias y tu primo, Dani Martín. ¿Qué、sí. sentiste cuando te enteraste de esto? Pues sorpresa, lo primero, porque la verdad que yo esperaba que me denominasen para a r t i s t a Revelación si me nominaban a algo, ¿no? No <ríe> Que me metieron en la candidatura de mejor artista, porque me parecía muy pronto, ¿no? Con un p r o y e c t o muy joven y muy.

muy pequeñito todavía entonces bueno pues muchas sorpresas la verdad a quién fue la primera persona a la que llamaste b u e no t e e n t estoy r a no, no llame a nadie la verdad que soy soy muy poco de premios y de y de avisar cuando me dan un premio y todo eso no, no es algo que tenga demasiado en cuenta cuál ha sido la canción que más te ha gustado de este año que más te ha emocionado que, que más has escuchado pues mira e uno de los discos que más me ha gustado este año es el disco de gorila el nuevo

Bueno, ¿qué opinas de, de Internet? ¿Qué ha significado en tu carrera? Pues la verdad que está significando un, un montón de cosas nuevas y diferentes, y un montón de aportes distintos para, para el enfoque que se le suele dar a la música. Entonces estoy súper contento de, de utilizar esta herramienta en la cual encuentro un montón de cosas perfectas y que me van.

Eh, como anilla al dedo para, para avanzar en el proyecto, ¿no? que yo creo que, que hoy en día hay que moverse en un montón de campos distintos, aparte de, aparte de la música solo. Me gustó algo que dijiste en un concierto en el que yo estuve: dijiste, bueno, el que quiera comprar el disco, que lo compre, y el que quiera escucharlo en Spotify, que lo escuche. n o Claro, es que tenemos la oportunidad ahora de.

De poder escuchar música a través de muchos medios, no No tiene que ser simplemente comprando el disco. que Cualquiera que quiera escuchar de qué va el disco y antes de comprarlo, si le gusta o no, lo puede escuchar en Spotify, que se, que se puede escuchar gratis n o que todos tenemos acceso a él. Mande s u surros que han llegado a tu puerta. Abre bien los ojos que la noche es para ti.

フレーザーとは違って、とは違って、フレー

Despiértame si no me engañas

Hay mucha gente que no te ha criticado, pero ha dicho que, que bueno, lo que haces tú, lo que estás haciendo es un poco un salto con red, ¿no? que tienes fans del canto del loco y que esos fans seguramente van a estar ahí.、Sí. Si fueras un artista desconocido, sin contrato, sin promoción, como están muchos artistas de hoy en día que están intentando darse a conocer, ¿regalarías tu música? Pues la verdad, que como no estoy en esa situación.

No te voy a decir qué haría porque no lo sé, sería un poco、eh, una tontería decir lo que, lo que haría, ¿no?、Uh -huh. pero, pero no lo sé, igual si fuera el caso sí o si no, no sé, la verdad es que no lo sé. Ahora mismo, pues bueno, existen muchas posibilidades de escuchar la, la música de forma、uh -huh. distinta.

Y, y quien quiera pagar por ella para llevársela a donde sea puede pagar, y quien quiera escucharla desde su casa con un ordenador también lo puede hacer de forma gratuita. Y, y ya te digo que, que cada uno puede elegir, ¿no? ya están todas las, las opciones abiertas. Quien se quiera comprar el clásico CD o quien se quiera acercar a un concierto, yo creo que la música está para d i s f r u t a r l a de la manera que quiera. s、uh -huh.

Bueno, David, estamos haciendo algo que cada, cada invitado que pasa por aquí por la zona、eh, nos deja una pregunta para el próximo invitado. Y、eh, los anteriores en pasar por aquí fueron Cool, no sé si los conoces, de Madrid, un grupo que está empezando.、Uh -huh. Bueno, pues ellos te han dejado una pregunta por aquí grabada y te la vamos a poner, ¿vale? Vale, vale, vale. Mira, escucha. ¿Cuál es el momento en que más vergüenza has sentido? Ok. En un escenario, vale, en un escenario. A ver, contestación. <risa>

Pues yo creo que cuando te das una piña encima de un escenario y te caes, es de los peores momentos, porque te, te das cuenta de que te ha visto todo el mundo. Y hubo un día en las ventas, en la plaza de Torre de las Ventas, que, me, que metí la pierna en un agujero que había y me caí casi me rompo la pierna. Pero bueno, afortunadamente no, no, me hice una torcedura nada más. Pero, pero es uno de los momentos en los que en los que los más, más vergüenza pasa, sin duda.、Uh -huh.

Bueno, si quieres l u e g o a r remeter contra ellos, ya sabes, ¿eh? Cosa no, suya. No, no, no. <ríe> eh, bueno, David, muchas gracias por estar aquí en la zona, en Zona 6 Muchas、nombre. gracias a vosotros por llamarme y por t a entrevista, la verdad. Muchas gracias también a la gente de Octubre, de una gira más, que se han portado muy bien, que son gente con la que se puede hablar perfectamente. Y gracias por este proyecto, que os vaya muy bien, a l Pescao, d a Dani Martín, a Chema.

Y a todos los integrantes del, del Canto del Ojo. Muchísimas gracias a vosotros y esperamos vernos muy pronto. Seguimos hablando, David. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. La zona 6-9. 6-9. Primero, primero, lo escuchas aquí.

何だって言ってたんだよ。